Vuelve la fiesta del alcaucil y convocan a restaurantes de La Plata. El evento se desarrollará entre el 25 de septiembre y el 15 de octubre. Hasta fines de agosto se mantendrá abierta la inscripción para los restaurantes de La Plata que quieran sumarse incluyendo en sus menús platos elaborados con esta planta. Para realizar la inscripción se debe escribir un mail a turismo@laplata.gob.ar. La asociación, que nuclea a productores de alcachofas platenses, brindará un recetario con opciones para elegir y será la encargada de proveer los alcauciles a los restaurantes que se inscriban, que podrán comprar como mínimo un bolsón con tres docenas de alcauciles a un valor promocional. Tras el derrumbe del techo en la Legión, pedirán explicaciones al municipio. El tema será planteado hoy en el Consejo Deliberante de La Plata, en donde se solicitaron respuestas sobre el estado de dicho establecimiento. Luego de que estudiantes se salvaran de milagro tras la caída de una parte del techo de la Escuela Media número 2, popularmente conocida como La Legión, los concejales platenses abordarán hoy el tema en el recinto, donde se solicitará un informe sobre el estado del establecimiento. La concejala del Frente de Todos, Paula Lambertini, solicitará al Ejecutivo que presente un informe con relación a la caída del parte del techo de dicho colegio. Un servicio que informa más acerca Continúan los festejos por el mes de las infancias. Este sábado 27 de agosto se realizará una fiesta por el Día de la Niñez en la posta sanitaria María Emma Córdoba. La actividad se llevará a cabo en calle 126 entre 5 y 7 de Punta Lara desde la 1 de la tarde. La entrada es libre y gratuita con el fin de que todas las familias puedan asistir. Durante la jornada se podrá disfrutar de juegos, meriendas, shows y sorpresas. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 10 grados y la máxima de 22. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.